imagínate eh, vos imaginate que personalmente lo que te puedo decir que lo conozco en esto de por la época de la juventud, de la época del setenta, A Cristina de mi infancia lo conozco, así que este la verdad que, que es un momento eh, tremendo, ¿no? un golpe un masazo eh, inesperado, que si bien sabía bueno, que estaba jugándose la vida Eh, a pesar de las indicaciones de los de los médicos y todo sabíamos que se juraba la vida y también lo sabía evidentemente no que, que este pero bueno la sensación que uno tiene este es que todo incluso le hicimos un comentario cuando estuvo acá este con algunos colegas médicos no, que no lo veíamos todo bien estaba muy pálido estaba... Pero bueno, este, yo creo que él decidió también pelear hasta las últimas consecuencias por sus ideales, por sus convicciones, eh, que la puso, la puso por encima de la, de la salud física, ¿no? Eh, bueno, eh, realmente lo que sentimos hoy tenemos que acompañar a Cristina fuertemente, seguramente en algunos sectores... hoy están, no digo retejando pero con alguna suerte de, de sorna, como fue el caso de Nelson Castro, ¿no? Este, o, o como aquellos sectores del privilegio, ¿no? que, que, bueno, este, el núcleo más duro de la y del, y del y del egoísmo, seguramente hoy... en esto un debilitamiento del proyecto, pero bueno, eh, yo quiero transmitir desde quienes estamos en este proyecto, quienes vamos a sostener hasta la última consecuencia, vamos a acompañar la Cristina para que esto lo que tiene que hacerse, eh, se concrete, ¿no? Intendente, ¿ustedes, eh, los jefes comunales que estuvieron allí en la Madrid, tuvieron ocasión de mantener una reunión con eh, Kirchner eh, en ese sentido, eh, desde lo político hacia el futuro? ¿Cuál era la perspectiva que él veía? ¿Cuáles eran sus aspiraciones y qué les dijo a ustedes? Bueno, la, primero que nada, un diagnóstico de que la Argentina estaba muy bien, de que realmente... El crecimiento iba a ser superior en el año que viene, de que a pesar de la crisis mundial, Argentina estaba muy bien parada frente a los avatares de la economía mundial, de que seguíamos adelante en los objetivos de derrotar de a la patria financiera e implementar este, el, el trabajo la, como, como herramienta y como, como política prioritaria del gobierno, esto nos decía. Eh, y, y que está dispuesto a llevar adelante el proyecto tras las últimas consecuencias como de hecho en las consecuencias del foralista no este yo creo que lo que debe quedar en claro eh, me parece a mí me surgen dos cosas rápidamente primero que nada que esta no es una muerte simplemente natural murió por sus ideales murió por su convicción y porque priorizó eso ante la salud física no que ese es un valor eh, que hay que tener en consideración y por otro lado que no lo que nosotros los dirigentes peronistas estamos convencidos y lo hemos charlado durante todo el transcurso de lo que va de la, del día estamos convencidos de que esta muerte tampoco debe ser en vano debe ser un acicate también para que el proyecto se profundice para que este, para evitar que los sectores ya te digo que lucran con el egoísmo y la avaricia puedan llevar adelante su proyecto en contra de lo que nosotros estamos planteando para Argentina Forma ¿no? un grupo de intendentes críticos al kirchnerismo en ese sentido el, el fallecido Néstor Kirchner hizo alguna alusión de Digo, ver, este, es obvio que todos puedan tener una visión crítica, lo importante es que respecto a la, a la, a la esencia del modelo tengo de acuerdo y eso es fue lo que ocurrió digamos, ¿no? Este, obviamente que, que siempre ha sido así, esto no esto es, esto histórico, no, no, no, no digamos, cuando el peronismo siempre fue el frentista, eh, en algún momento con el movimiento de desarrollo del en algún momento este, con, con, con, se, con otros sectores de la política, como, como el, como el Partido Revolucionario. lo mismo ha sido el eje y el centro de un frente mucho más amplio involucra y por supuesto que, que tiene que haber una visión crítica o una visión o una mirada disimil de algunos temas pero lo importante es que estábamos todos de acuerdo y esto quedó claro en esa reunión los que allí estábamos presentes por lo menos que la esencia del modelo la distribución de la riqueza en profundizar este, en la, la, la, este, en la lucha contra la pobreza contra la indigencia contra la exclusión ¿cómo no vamos a acuerdo? estamos todos el huevo con esto y lógicamente digamos habemos algunos que somos más místicos porque nacimos y vivimos dentro del peronismo habemos algunos que otros que son que, digamos que no tienen por él ni siquiera el mismo lenguaje porque y las mismas las mismas fechas y los mismos este, las mismas tradiciones pero yo creo que es lo importante lo importante es el, el, el, la patria del pueblo lo importante es que nos pongamos acuerdo en la esencia, ¿no? y en esto estamos totalmente de acuerdo. Uh -huh. eh, bueno. Intendente, cuando los distintos dirigentes políticos que hemos consultado hablan de acompañar a la Presidenta, eh, digamos, cuando lo dicen, ¿eso encierra algún tipo de preocupación? Y en ese sentido, ¿cuáles serían? Apreciable que tenemos alguna suerte de preocupación. todavía tenemos este en la retina este huele todavía tenemos en la retina muchos episodios de n el clarín que nunca nada bien nada bien nada bien nunca nada no este realmente como no nos va a preocupar pero esa preocupación se va a traducir este en en, en hechos digamos nosotros vamos a acompañar a nuestra presidente Hasta ...la última consecuencia... ...si alguien quiere ir por Cristina... ...va a tener que pasar dos veces... ¿eh? Este, ...a esto nos referimos... ¿no? Este, ...estamos dispuestos... ...a sostener este gobierno... ...y fundamentalmente estamos dispuestos a sostener... ...lo que el gobierno representa... ...lo que representa a Cristina... ...lo que representó Néstor, Néstor Kirchner... representa Néstor Kirchner. ...es un proyecto nacional y popular... ...en marcha... ...en una América Latina integrada... ...en un mundo donde... Otros modelos y proyectos han demostrado su ineficacia y su, su fracaso para darle la respuesta al pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a estar defendiendo este, con todas las herramientas que tengamos este modelo y este proyecto? Que encarna hoy más que nunca nuestra Presidenta, ¿no? Intendente, por último, eh, las eh, medidas que usted ha dispuesto en su distrito acompañando el fallecimiento del expresidente, ¿son de duelo? Ya hemos hecho el duelo, eh, por supuesto que hemos hecho un duelo municipal este, que vamos a acompañar a la cantidad de días que, que decide el gobierno nacional eh, y bueno, y pocas horas no estaremos trasladando... hacia la Plaza de Mayo para estar presente en esta, en esta circunstancia que, que, bueno, realmente nos conmueve el dolor, pero también nos, nos fortalece en la necesidad de, de compromiso, ¿no? ¿Esa es la jornada de hoy? Bueno, agradecemos muchísimo que usted haya concedido este tiempo, siempre es, es bueno escuchar a los dirigentes que apoyan un proyecto y que han acompañado a Néstor Kirchner en esta idea, así que muchas gracias. ¿eh? No, no, gracias a ustedes, Yo, ustedes tendrán que algún momento hablar sin tapujos y, este, y con toda la claridad que uno pueda ofrecer, ¿no? Gracias, que tenga usted buenas tardes. Gracias Alicia. Adiós.